Bueno, Gabriela, la lluvia trajo complicaciones para vecinos y vecinas, y ustedes aquí en el, en el merendero están bueno, tratando de colaborar con ellos. Sí, es,、eh, específicamente para las familias o abuelos de zona s aledaña, a nuestro barrio, que necesiten、eh, que, que le pudiéramos hacer el almuerzo más que, más que gustosos, así que estamos en eso. Y nada, la verdad que la lluvia pegó tan feo que también hay vecinos y compañeros que han quedado con sus colchones, frazadas mojadas,、uh -huh. eh, prácticamente con el agua metida e n t r e sus casillas. Así que también estábamos pidiendo colaboración de colchones y frazadas. d e molesta, obviamente, para aquellos que lo necesiten, ¿no? Bien, aquellos vecinos y vecinas que quieran colaborar pueden traer sus donaciones aquí、sí. al Merender. o Sí, sí, porque de hecho, bueno, mantuvimos contacto con la municipalidad. Y dado la gran demanda y eso,、eh, bueno, es reducido el número de colchones que pueden traernos y no cubre la mayor parte de la demanda, digamos. Así que apelamos nuevamente a la solidaridad de los, de los vecinos y vecinas que pudieran tener. Y poder acercarlo para que nosotros podamos repartir. Bien, Gabriela, la, los vecinos que han quedado prácticamente bajo el agua, ¿son de aquí del barrio? ¿Son de barrios cercanos? Sí, son de barrios cercanos, básicamente.、Ah, claro. Yo me, me, o sea, me、eh, cuido de no nombrar los barrios porque cada barrio tiene sus referentes.、Bien. Y soy muy respetuosa con eso, así que, por supuesto, ¿no? Que cada uno,、eh, cuida y, y, y, dirige su, s territorio, básicamente. Entonces, cuidamos mucho de eso y nada, no queremos ser entrometidos ni nada. Simplemente brindar a aquellos que necesiten, que realmente necesiten familias y abuelos,、eh, un plato de comida y bueno, nosotros estamos trabajando para eso.、Uh -huh. eh, la lluvia provoca complicaciones siempre para los barrios populares,、eh, para vecinos que están viviendo en casillas y demás. Contanos porque ustedes l o están viviendo de cerca y, y saben de, de estos vecinos. Sí,、eh, como bien sabemos, la lluvia ha sido mucha, mucha más de l o normal, de lo habitual, digamos. Y、eh, las calles, casi no hay calles porque han quedado bajo el agua. Tenemos un compañero que ha sacado foto s de su propia casilla y prácticamente el agua la tiene hasta los tobillos y más arriba dentro de su casilla. Y también la humedad provoca que cuando se acuestan, eso sea todo, el, el colchón sea todo húmedo, ¿no?、Le、decía el compañero que en este caso, Que le picaba todo su cuerpo y se sentía muy mal porque las noches de lluvia,、eh, si bien no le caía directamente el agua al colchón, sí、eh, sentía la humedad y todo, y eso también es muy insalubre, por cierto, y más en un contexto ¿no? de, de COVID-19 como el que estamos atravesando con muchos contagios, etc. Ajá. Bueno, Gabriela, entonces repetimos, aquellos que quieran colaborar, pueden hacerlo. Sí.、Eh, sí, a calle 105, número 193, o comunicarse de manera privada con nosotros, que siempre contestamos los mensajes. Y bueno, nada, quienes quieran colaborar con eso, calzado, ropa, que también los, lo, los compañeros y vecinos están necesitando. También hay una familia cuyos niños vienen a este lugar, que están todos con COVID también están aislados. Y estaban necesitando también mercadería, etcétera, que nosotros ahora vamos a llevar el almuerzo también a esa familia y le vamos a llevar algo de lo que tenemos que no es mucho. Ustedes saben que enero es un mes muy difícil, que cierran prácticamente todos los ministerios y no tenemos las ayudas mensuales, digamos, que si bien no es mucha, pero que apalean un poco la situación que estamos atravesando, ¿no? O sea que insumos para, para que siga funcionando el merendero también. Exactamente, hace falta. sí, sí, hace falta como siempre, hoy más que nunca. Si bien, bueno, tenemos la colaboración de algunos vecinos que siempre están, eso siempre lo estamos remarcando. Pero la situación, bueno, es que este mes es muy difícil y además nosotros, bueno, por ahí eh, sostenemos eh, mucho esto con nuestros propios sacrificios, ¿no? Nuestro propio dinero. Y nada, por ahí es bueno que, que, que, nos ayuden en este sentido, ¿no? A poder tener los alimentos, los frescos, verduras, y eso casi no tenemos. Lo que、uh -huh. estamos preparando es. Algunos guisos y eso que, que podemos, ¿no? Que sea bastante como para poder repartirlo de la mejor manera posible.、Bien. Pero bueno, sí, lo cierto es que se necesitan y que otras familias también están necesitando. Y como siempre, nosotros, t r a t a m o s de estar a la altura de la circunstancia, dándole leche, dándole、eh, algunos paquetes de fideos, lo que sea, ¿no? b Gabriela, te agradezco. No, le agradezco a ustedes. Gracias por estar siempre. Gracias.